y tenemos también el centro de salud con los tres millones que eso como decía nuestra presidenta del consejo ha costado un millón cuatrocientos mil bolivianos no es una obra grandanga pero sí es una obra que era de necesidad para aquí para para el distrito 7 de, de Piraí y también a veces a Juan de Dios le decía a veces espera Juan de Dios paciencia a veces un poquito de paciencia pero nos llega, nos llega la obra, nos llega ese trabajo que se nos ha encomendado y que ustedes también necesitan. Con esto yo voy a agradecer nuevamente a nuestro presidente por darnos la oportunidad de inaugurar también esta obra a nombre de él, agradeciéndole por todo ese gran apoyo que nos está dando por ese proyecto de Bolivia que tiene él, y que 2020-25 va a continuar porque Bolivia necesita un presidente como él para seguir llenándolo de obra así como lo está haciendo. Muchas gracias y muchas felicidades. Con esto queda inaugurado este es nuestro gran, gran obra de Piraí, que nuestro hospital de la comunidad San Juan de pilaí Muchas gracias.